Egoingo hono eh negozioa bat amaitzen denean e, lunch pizkata da, etari batzu daude eta barriz pizkatzeko gausa bat eta kanpoan eingo dugu PJLRek eingo duten emañaldiak kanpoan ala sobatuko dua nagusi batez eitzen gabitu ezteko. Ez badu, eh, gero edo ba paiazo lo prune ba piaprin dise beroka da eskinetan jakitzuene nagutzegola ba eskemitzen egiteko ez. Etartzeko. Eta bueno, eh un poco pues eso, que vamos a detallar un poco lo de esta tarde, hoy es, ¿eh? hoy es una mesa redonda un poco el, el tema es eh, la capacidad cultural y el modelo de ciudad, eso un poco bueno, tenemos a Andecalarrea por un lado, ¿no? que viene de Bilbao y un poco creo que vamos va a hablar más de la perspectiva desde de aquí, ¿no? Un poco bueno, de la imaginación de las ciudades vascas un poco, bueno, el, el tema de la capitalidad europea de la Nostia, un poco de la perspectiva de aquí, ¿no? Un poco yo creo más Luego están Fabián y Tom Tomás o Tom Tom que han venido de Linn eh, en el norte de Francia, que fue capitalidad de la, de la cultura en el año 2004 entonces un poco nos van a va, explicar qué, qué supuso eso, ¿no? Un poco el Linn, pues... Eh, que es una carrera de cómo lo vivieron, que, bueno, qué impacto tuvo o, pero, qué ha supuesto el la sociedad cultural. Y entonces, eh, tenemos la intención que eh, primero hablará Andeca igual una media hora así, eh, luego Tomoso y, y Fabián han tenido como una hora igual para exponer los dos, los de Lima. Está por llegar eh, Javi Monti, un amigo que es traductor, porque uno de ellos por lo menos se prefería que le tradujéramos, y sí, no ha llegado todavía, eh, si no llegan lo hacemos nosotros o saben de nosotros que podríamos hacerlo pues si lleva Javi va a hacer la producción lo haría mejor y después estará el debate el tiempo de debate aquí y una vez terminado el debate hacemos un lunch hemos traído algo de bebida y un poco para picar un poco un descanso, de media hora o así y luego está Pierre Wissner, que es un payaso de Xiveroa eh, que va a actuar fuera eh, eh, porque no entraba aquí un elemento de la obra ¿no? entonces, eh, después del descanso cogemos las sillas y nos sentamos fuera y, y bueno... Eh, Es pues un poco una iniciativa en los últimos meses, eh, nos venimos juntando unas personas de Donosti, eh, pues un poco con el tema de la capitalidad cultural, eh, vemos el tema del turismo, la crecimiento del turismo, la mercantilización de la ciudad, es pues un poco el modelo que promueve, ¿no? en torno de eso queremos impulsar también una contestación, un, muy, un poco que haya una, una respuesta crítica, o no sé cómo decir, eh, no, nos preocupa, hay bastante gente igual ¿eh? que... Bueno, es, eh, se trata de estas jornadas luego al final eh, al final del debate eso se me ha olvidado decir primero igual hablamos en general si quisiéramos al final en 10 minutos un cuarto de un tiempo para exponer un poco las iniciativas que estamos planteando para las próximas fechas si hay también unas ideas si se quiere reunir ¿no? al colectivo o... bueno, el objetivo de las jornadas es un poco construir la crítica no decíamos que no tenemos tampoco una crítica ya acabada nosotros, ¿no? ni mucho menos como grupo sino que bueno, estamos planteando ideas cuestiones, pero En estas jornadas se trata también de bueno, plantear nuevas ideas o no sé, ¿no? De a través de la gente lo que quiera aportar también. y pues al final del debate daríamos un tiempo un poco para, para hablar concretamente de las iniciativas que podemos llevar desde aquí. ¿no? Para... Y... Pero sin más, es ¿eh? un coste de tener. ¿eh? Entonces, igual, antes en de que la tarde lo tomo suelta, va que eh, regas vale, con Miquel. Eh... La verdad es que me da un poco de apuro a venir a Donosti. Es un poco acomplejado a veces, ¿no? Porque viniendo desde desde Bilbao y aunque nos hemos dedicado al análisis urbano fundamentalmente de la transformación urbana de Bilbao y también en nuestro segundo trabajo de Euskaliría reflexión sobre la ciudad y las ciudades vascas de cómo ese cambio urbano se estaba concretando espacialmente, simbólicamente y a nivel discursivo o cómo se pretendía construir un modelo de región urbana llamada Euskaliría o región urbana vasca Eh, yo realmente he venido más interesado por el debate que, que vaya a haber después y por conocer la experiencia de, de Lille porque yo creo que al respecto de Donosti por los documentos que me, que me habéis pasado y que me ha pasado mikel creo que la, la reflexión está, está bastante clara desde el punto de vista discursivo ¿no? yo mm, he titulado la mi intervención o, o la ponencia eh, con una interrogación ¿no? y sería Donosti a 2016 es posible disputar la hegemonía y por qué la, la hegemonía porque porque es evidente o al menos yo tengo la impresión y luego en el debate posterior espero que, que lo podamos comentar que, que hay una hegemonía cultural evidente y que hay un consenso sobre el, un consenso solapado, ¿no? o un consenso por desestimiento sobre que este tipo de, de eventos de, de ciudad, ¿no? Que tienen, que tienen que ver con la reestructuración eh, capitalista de los espacios urbanos que, que ocurre desde hace unas cuantas décadas y que en el caso de Bilbao tenía que ver con procesos de desindustrialización y de transformación de los espacios urbanos y de constitución de ciudades de servicios culturales y de turismo, cosa de la que en Donosti sabéis mucho más que, que nosotros los vizcainos, ¿no?, eh, Hay un consenso por ese como os decía, puesto que a todo el mundo le parece bien, ¿no?, el, el imperio de lo obvio del que hablaba Santiago López-Petín, ¿no?, ¿cómo no querer mejorar eh, la ciudad?, ¿cómo decir que no, que no queremos o no deseamos que la ciudad sea más bonita?, ¿cómo eh, negarnos a que visitantes vengan a ver nuestra ciudad y conozcan de alguna manera nuestra nuestra cultura. Es decir, cómo oponernos a aquello que desde el punto de vista del discurso del marketing urbano, que es al fin y al cabo de lo que estamos hablando aquí, eh, están resulta tan fácil y tan sencillo de vender, ¿no? Y que que de alguna manera se fundamenta en una hegemonía cultural existente. Puesto que mi pregunta sería, ¿preocupa realmente, en este caso en, en Donosti, la capitalidad eh, eh, cultural de Donosti 2016? ¿Es un tema del que se habla en el día a día en la calle? ¿O simplemente es un acontecimiento que está previsto que ocurra en los próximos años y que no genera especiales debates. Una experiencia similar hemos tenido, hemos tenido en Bilbao ¿no? para, para desasosiego para tristeza de muchos cuando el proceso de cambio urbano se, se pone en marcha y comienzan a organizarse eventos globales no, no de este tipo pero bueno evento, eventos de ciudad que lo que tienenenden cuyo objetivo básico es la mercantilización de la ciudad. Y la venta de la ciudad, no solo de la ciudad como espacio físico, sino de la ciudad como contenedora, deberíamos decir, de culturas, ¿no?, pero en este tipo de eventos se tiende a, a simplificar eso de las culturas y se tiende a ofrecer una imagen eh, general o estereotipada de la, de la cultura del, del lugar, ¿no? Eh, si, este, si este tipo de, de encuentros o de, o de procedimientos de la, de la tecno de la tecnopolítica, que es al fin y al cabo de lo que, de lo que se trata, ¿no?, realmente generan una, una respuesta ciudadana o no. Es decir, eh, ¿cómo se puede disputar o cómo se puede combatir o cómo se puede luchar contra aquello que, que es obvio, ¿no?, contra aquello que tiene que ver con que nuestra ciudad sea más bonita, eh, sea mejor, ...y tenga más atractivo cultural, ¿no? Y en este sentido, yo soy pesimista y no y no quiero esconderlo... ...por la experiencia pasada en, en, en, en nuestra investigación sobre sobre Gilbao... ...y por la impresión que desde muy fuera... Tengo, y espero, insisto, en que en el debate podamos podamos comentarlo, sobre el evento de la capitalidad e europea, ¿no? ¿Qué es una capitalidad europea? Como decía al principio, creo que en este sentido yo no, no, no puedo añadir mucho más de lo que ya a vosotros habéis reflexionado y tenéis bastante claro, ¿no? Lo que, lo que significa es una, una mercantilización del espacio y una venta del, del espacio urbano, ¿no? en beneficio de determinados capitales, con la excusa de, eh, de ese concepto tan vago y tan general que es eh, la, la ciudadanía y de determinados valores que, en principio, todos deberíamos compartir porque son tan abstractos ¿no? como la paz la interculturalidad el encuentro entre diferentes no eh, la propia la propia ciudadanía que se vuelca con, con su ciudad en un, en un proyecto de energía positiva es decir aquí hay una serie de, de ítems o, o de conceptos eh, tan comunes tan generales y tan abstractos ¿no? que a la hora de plantear un discurso contrahegemónico resulta bastante bastante complicado ¿no? porque porque son son tan obvios no Que, que resulta difícil contraponer desde el punto de vista tanto del discurso no y en ese sentido creo que, que está bastante claro que y como que todos lo tenemos claro lo que lo que significa como desde el punto de vista de la de las prácticas culturales y como del punto de vista de los de los símbolos que, que se utilizan en estas prácticas culturales y en las prácticas o en los modos maneras que tenemos de, de vivir en la, en la ciudad ¿no? yo sobre la capitalidad ciudad europea solo diría una cosa tengo la impresión de que para lo único para lo que sirve Eh, es para continuar con el simulacro de la, de la Unión Europea y continuar con el simulacro de que la Unión Europea significa un encuentro entre culturas y un conocimiento de los ciudadanos europeos. ¿no? Todos sabemos que esto que esto es mentira. ¿no? Eh, forma parte de, de ese intento de, de alguna manera, de mantener una, una fachada de cultura europea que, de alguna manera, nos nos iguala o nos encuentra en, en un espacio en un espacio común a los a los ciudadanos de ese ente eh, abstracto y casi metafísico que es la que es la Unión Europea, pero que de alguna manera solo es eso, solo es una fachada puesto que detrás de eso como como bien se expone en el, en el documento marco de, de la capitalidad europea y de la cultura <coughs> nos encontramos con una serie de, de proyectos que tienen que ver con fundamentalmente con, con lo económico y que se reducen a lo económico, es decir, a ofrecer a una determinada ciudad que pugna con otras por en un, en un procedimiento competitivo, que pugna por vender su ciudad y por obtener, de alguna manera, de determinadas multinacionales, eh, un interés para un determinado periodo de tiempo y por seguir pugnando en esa competencia que existe entre las ciudades de, de escala media, en este caso, por atraer eh, visitantes, turistas y capitales multinacionales que estén interesados en la ciudad y, de alguna manera, en permanecer en esa ciudad para, para hacer sus negocios, ¿no? Es decir, más allá de esta fachada y de este y de este simulacro, me parece bastante evidente que, que está claro lo que lo que significa. La pregunta, entonces, eh, sigue siendo, frente a esta simplificación del, del discurso y frente a estas obviedades, que eh, que se puede contraponer? Es decir, ¿cómo oponerse a, a, esta, a esta hegemonía que es tan, que es tan evidente, al menos desde, desde, desde mi punto de vista, ¿no? Todo esto como encaja en, en lo que ha sido nuestro nuestro interés tampoco quisiera hablar de, de cosas que no que no conozco no pero todo esto como encaja en, en esa en ese otro concepto también vago y general que se llama región urbana vasca o, o euskalidía ¿no?, que también no es más que un intento de continuar con determinadas políticas urbanas eh, locales que se vienen desarrollando en las últimas décadas y que tienen que ver con el, con el negocio del ladrillo, desde luego con, con infraestructuras de transporte, especialmente, ya lo sabéis o ya lo sabemos, con el tren de alta velocidad, ¿no?, ¿cómo, cómo continuar con esto? Pues ofreciendo una marca, ofreciendo un eslogan que sería, bueno, pues convirtámonos en una región urbana vasca donde todos los ciudadanos eh, vascos olvidemos nuestras disputas, nos convirtamos, Eta tamos En, en ciudadanos eh, tolerantes y vivamos en nuestras ciudades y en nuestros pueblos de un modo estandarizado que permita que el mundo tenga interés hacia nosotros hacia nuestra cultura vista o ofrecida simplemente como una cultura eh, folclórica y que permita que esos que esos capitales vuelvan o se queden en nuestro en nuestro espacio bueno todo esto tiene muchas repercusiones concretas y genera mucho mucho sufrimiento genera desplazamientos genera desaparición de, de modos de vida porque cuando hablamos de la de la ciudad muchas veces pensamos solo En, en, en los lugares, en los edificios en, en la arquitectura, en el mapa pero las ciudades son mucho más no y el habitar la ciudad significa eh, tener un, un modo de vida muchos de esos modos de vida eh, son conscientemente invisibilizados, yo tengo la impresión después de haber leído el documento de, de la capitalidad eh, de Donostia, son invisibilizados o son folclorizados, ¿no? es decir, la ciudad no es solo aquello que Eh, se ve en las, en las fotografías del marketing urbano fundamentalmente no es eso me atrevería a decir sino que, sino que es mucho más y sin embargo los ciudadanos son capaces o somos capaces de asumir y de entender que efectivamente la ciudad es eso y que hay un estereotipo de decir de ciudadano al que, al que con el que tenemos que cumplir al que nos tenemos que acoplar de alguna manera para generar una, una convivencia pacífica no no hay nada más peligroso más peligroso que la idea de pensar que en, que en las ciudades y en las y en las calles la convivencia pueda ser pacífica ¿no? porque eso es una de las mayores falacias del, del, del urbanismo contemporáneo no las las ciudades son por excelencia el, el lugar del conflicto el lugar del, del sufrimiento y el lugar donde cada modo de vida representa por Eh, el espacio o el lugar que cada una de nosotras ocupamos en, en la estructura económico y social. ¿no? no se hace ninguna referencia en ese documento a, a cuestiones eh, económicas en el sentido marxista de la palabra, es decir, parece que las relaciones sociales de producción no existen en las, en las, en las ciudades, han desaparecido ¿no? y, que, y que todos nosotros hacemos abstracción del lugar que nos corresponde eh, en, en la estructura social para mm, participar alegremente, puesto que la llamada a la, a la alegría ¿no? y, a la, y a la energía positiva, olas de energía ciudadana he leído por ahí, no eh, es el leitmotiv que mueve o que nos debe de alguna manera movilizar personas, a participar en este en este tipo de eventos, ¿no? Recuerdo lo que también decía Santiago López Petit hace muchos años, ¿no? de la movilización general de la vida, es decir, se trata de que nuestros cuerpos también se conviertan en productores de capital en el sentido de porbie quiere decir un no uso de capital económico eh, o monetario sino de capital fundamentalmente simbólico y que esta movilización general de los cuerpos eh, tenga un éxito y insisto en, en mi pesimismo en Bilbao esa esa movilización general de los cuerpos ha obtenido un éxito, no hay no hay un discurso contrahegemónico que contraponga a, a este a este discurso y a estas prácticas que cambian o que alteran nuestras maneras de vivir y de estar en en la ciudad y de representarnos simbólicamente o de presentarnos simbólicamente a los demás no hay no hay nada ¿no? yo creo que en este sentido pues deberíamos hacer una, una autocrítica profunda puesto que quizás quizá, quizás se hayan confundido eh, las estrategias ¿no? en lo discursivo es, es bastante claro que, que compartimos el diagnóstico pero las prácticas eh, urbanas y la, y la importancia que se le da al cuerpo a los cuerpos en la ciudad creo que creo que todavía no no Creo que Donostia, la capitalidad europea de la cultura, tiene que ver con ese otro esa otra idea que se lanza, que es la que es la creatividad, que ya estaba, por otra parte, en el proyecto de la, de la Euskaliría, ¿no? cuando eh, nos encontramos en su documento Marco, la idea de los ejes de transformación y creatividad. ¿no? Es decir, cómo eh, desde el diseño urbano, desde arriba, con, una, con la, la visión de, de miúrgica, de quién es capaz, porque tiene, de alguna manera la capacidad técnica de intervenir en el territorio eso se llama biopolítica o tecnopolítica puede diseñar eh, de aquí a unos años o de aquí a unas décadas eh, cuáles son eh, los lugares, las ciudades, los pueblos o las o las, o las zonas que fundamentalmente o que prioritariamente se van a convertir en centros creativos ¿no? y para esto se movilizan tanto las, las estrategias eh, institucionales al uso como dist distintas estrategias de seducción para atraer a aquellos que desde desde el mundo de la creatividad y de la, y, de la, y de la creación practican en el ámbito de la ciudad y pueden querer participar también en esto de la, de, la, de, la, de la ciudad creativa ¿no? y participar con sus obras con su trabajo con sus trabajos en, en estos ejes de transformación y, y creatividad que vendrían a ser una una excusa para mercantilizar expresiones culturales que en principio no estaban mercantilizadas o que no tenían vocación de, de ser mercantiles y ¿no? Eh, resulta curioso que que no haya no, bueno no resulta nada curioso ni siquiera contradictorio ¿no? pero no hay no hay ni una mención a, a los invisibles de la, de la ciudad no aquellas personas aquellos colectivos que no están y que no se ven y que son cada vez más invisibilizados por la fuerza por determinadas presiones no solo inmobiliarias Eh, eh, o políticas, o, o como consecuencia de determinadas políticas urbanísticas que todos hemos conocido estos años, los desahucios, etcétera, etcétera, ¿no? sino que se invisibilizan y que de alguna manera escapan, huyen, o que están produciendo fenómenos de migración interna dentro de la ciudad, puesto que a nivel simbólico no pueden habitar los lugares de la, de la ciudad central, puesto que son personas que están marcadas, que portan un estigma, habitar la ciudad posmoderna la ciudad de los de los sinblacros y la ciudad de la, de la ilusión significa eh, asumir de alguna manera un uniforme tanto tanto mental como como simbólico para de poder deambular o poder circular por ese espacio de la, de la ciudad central sin ser estigmatizado y sin ser de alguna manera reconocido por el resto de los de los ciudadanos como el distinto, el diferente o el marginal, ¿no? Todos estos eh, colectivos poco a poco van siendo desplazados de la ciudad y sus culturas mueren en algunos casos en otros casos se transforman pero en, en muchos eh, en muchos de los casos son culturas que, que están desapareciendo aquí hay un ataque pretendidamente eh, en favor de una defensa de una cultura europea o si queréis de una cultura eh, euskadul precisamente de aquellas culturas minorizadas que forman parte de nuestro de nuestro afervo y de nuestra y de nuestro vivir común que Eh, se ven desplazadas, que son ignoradas y que finalmente tienden a tienden a desaparecer ¿no? yo en todo esto la verdad es que me siento bastante dudor de Manolo Delgado ¿no? cuando cuando plantea el asunto de que, de que el espacio público cuando habla del espacio público como ideología ¿no? eh, pese a que en el documento en otros documentos de este tipo uno se encuentra una permanente referencia a, a, la, a las calles vivas las calles que están vivas no el lugar de, de la cultura, el lugar de la expresión el lugar del diálogo ¿no? y eh, no es más que al fin y al cabo la transformación posmoderna de esa ideología del, del progreso y de los ideales de la, de la ilustración que, que delgado dice que, que son muy peligrosos pues, fundamentalmente porque porque el ciudadano ilustrado no existe no se da no no, no nos lo podemos encontrar no todos somos eh, todos somos diferentes ¿no? el conflicto existe ¿no? no hay calle sin conflicto ¿no? y ese espacio público que aparece en los eh, en los planes territoriales parciales o en este tipo de documentos es un espacio público que existe bueno, el espacio público es simplemente una ideología la ideología precisamente que recoge todos estos valores de la ilustración bueno pues al, al modo kantiano no y que, y que supone esto que, que, que os estaba comentando al principio ¿no? el hecho de que todos tengamos que asumir que es obligatorio que en el que en el espacio público Eh, nos debamos comportar de una determinada manera. ¿no? En ese sentido, también eh, decía que era una biopolítica, es decir, todos asumimos unas pautas, unos roles y unos modos de comportamiento en el espacio público porque asumimos una violencia simbólica, porque asumimos una violencia discursiva que nos lleva, de alguna manera, a intentar parecernos a ese, a ese ciudadano ideal que vendría a ser el turista. ¿no? El turista no es solo un personaje que aparece en las ciudades, que las ocupa, que las consume vorazmente, ¿no? y, lo, y lo sabemos, ¿no? sino que es el ciudadano ideal es el ciudadano que se acerca siempre de lejos a los fenómenos a los dos fenómenos de la de la ciudad que los observa, que los fotografía, a veces incluso que se puede encontrar con esos eh, fenómenos y expresiones culturales o con los habitantes de la ciudad, pero siempre desde una distancia que tiene que ver con la por la cortesía, no con el con el con el respeto, pero que nunca va más allá de la frontera de, del encuentro, ¿no? Es decir, que nunca entra en, en en zonas de zozobra ni en zonas ni en zonas de, de fisura, ¿no? En este sentido el turista está desde este punto de vista ideológico como como un modelo de, de ciudadano no en el que en el que los, los urbanistas y los planificadores desean que todos nos convirtamos ¿no? y en alguna medida y hablo de, del espacio urbano que nosotros más hemos estudiado eso está eso está ocurriendo ¿no? quienes no visitan o quienes no deambulan o quienes no tienen absolutamente nada que hacer por esos espacios de, de Nuevo Bilbao, cuando acuden a ellos lo hacen como auténticos turistas en su propia ciudad, son conocedores de los códigos de, eso, de esos lugares y no se plantean la ruptura de esos códigos, ¿no? o en día, pocos colectivos eh, plantean manifestarse por, por Abando Ibarra o llevar sus reivindicaciones eh, políticas a esos espacios de la ciudad, ¿no? Porque se entienden que no no, no no es el espacio eh, adecuado para hacerlo, puesto que allí no no toca, ¿no? Es decir, interiorizamos esas esas maneras de habitar, si es que se puede decir, de decir así, habitar la ciudad eh, que hace suya el, el turista en todos los lugares, ¿no? Y supongo que en que en Donosti también será será igual, ¿no? Eh esta invisibilización de las de las desigualdades es un proyecto políticamente perverso, ¿no? Y yo creo que una posible disputa de la, de la, de la hegemonía tanto desde el punto de vista discursivo como desde el punto de vista de las de las prácticas podría no me va a decir debería, bueno, podría podría ir por ahí, no es decir, visibilizar a los a los invisibles, ¿no? Eh de de Donostia 216 eh es Como, como lema, como, como estrategia, es, es una buena idea, ¿no? pero quizá también ¿no? eh, se trataría de visibilizar precisamente aquello que se va a convertir en invisible por la fuerza eh, en, este, en este evento. ¿no? Es decir, cómo, cómo hacer que los, que los invisibles, de alguna manera, aparezcan en, en el lugar donde nadie les espera, ¿no? en el lugar al que nadie les ha convocado. ¿No? eso sería una manera interesante de, de disputar esta esta hegemonía cultural no hacerles eh, hacerles ver hacerles habitar esos espacios de la ciudad que son suyos que les, que les pertenecen como nos, como nos pertenecen a todos ¿no? pero para que de alguna manera les eh, lo recuperen o los intenten recuperar no porque si, si asumimos esta eh, zonificación esta gueificación en el que cada uno de nosotros al final bueno pues ocupamos un espacio determinado sabemos cuáles son nuestros eh, nuestros espacios amistosos los lugares donde nos podemos reunir los lugares donde podemos reivindicar y aquellos otros lugares que siempre son fundamentalmente la, la, la ciudad central la en el caso de luego la ciudad es reconvertida o la, o la nueva ciudad no asumimos que no vamos a estar en esos en esos lugares en esas en esas calles para hacer absolutamente nada de alguna manera estamos asumiendo también ese, ese discurso hegemónico y estamos interiorizando ese discurso de la, de la hegemonía y finalmente estamos interiorizando las las estructuras de dominación que están que laten en el fondo de, de estas de este tipo de, de eventos no se trata de que, de, que, de que el espacio es la centralidad de lo político y la, y, la, y la ciudad los espacios de la, de la ciudad y extiendo esta esta acepción también a los pueblos no el, el espacio urbano las calles los lugares no son y los cuerpos en las calles y los lugares eh, son la centralidad eh, del discurso y de la acción o deberían ser política eh, contemporánea nozá no tanto no tanto los discursos o con los discursos no pero es, esa es la cuestión fundamental ¿no? porque se trata de contraponerse a estrategias biopolíticas muy bien diseñadas y que de alguna manera nos sacan la eh, mucha mucha ventaja y que cuentan con muchos mecanismos de dominación eh, fundamentalmente eh, inconscientes ¿no? entonces mientras no volvamos a poner el, el cuerpo en el centro de lo, de lo, de lo, de lo político y, y el cuerpo en el, en el lugar y en la calle en el, en el centro de lo político eh, no, no vamos a conseguir revertir esta esta hegemonía cultural que que de alguna manera también a nosotras yo creo que, que nos domina aunque seamos conscientes desde el punto de vista del, del discurso de, de lo hace ajeno que resulta para para nosotras, ¿no? Este tipo de De, de eventos llamados culturales que en el fondo son exclusivamente eh, mercantiles y, y económicos, ¿no? Y hablo del cuerpo y hablo del espacio y deberíamos hablar también de los de los, de los los símbolos, ¿no? Pues puesto que muchos de estos símbolos a los que hacía referencia al principio, ¿no? Que forman parte de ese discurso del, del consenso, son símbolos muy difíciles de, de combatir y de, y, de con, y de contraponer, ¿no? La cultura, fundamentalmente, se transmite a través de los símbolos, a través de aquello que queremos, a través de aquello que recibimos en la educación formal e informal, ¿no? y estos símbolos son permanentes. Y el, y el cambio simbólico, que también un cambio en la hegemonía cultural, eh, requiere un trabajo de deconstrucción o de destrucción eh, simbólica de, de medio y de, la, y de largo plazo, no solo por oponer eh, discursos conscientes no plenamente conscientes o, a, o, a, o análisis plenamente conscientes eh, críticos contra eh, los los, erve, los eventos urbanos de este tipo, como el, como el que, el que estamos hablando, el de Donostia, eh, yo creo que con eso no, no, no es suficiente, ¿no? de alguna manera, con, con el símbolo con el cuerpo El, con el cuerpo en el espacio hay que hay que recuperar el centro de la política el centro de la política entendida como conflicto porque si no se entiende como como conflicto si entramos en el campo de la, de la tolerancia y del diálogo entendida de la manera en la que en la que se entienden en que los urbanistas entienden ¿no? pues eh, creo que hay el, el, el campo de batalla está perfectamente dominado por quienes por por quienes por quienes lo dominan pero ¿no? eh, A mí me llama mucho la atención ¿no? y con esto sí que voy voy a acabar no me llama la atención y después también quiero que en el debate me gustaría que en el debate lo lo hablásemos ¿no? pero mi pregunta cuando bueno cuando pensaba en, en la capitalidad de donostia y, y, y, el, y el proceso por lo que me habéis contado tanto los los entresijos de todo este proceso ¿no? y cómo se genera Claro, evidentemente es una es una idea que, que tiene el anterior alcalde no eh, y que entra dentro de bueno intent las estrategias de los partidos políticos que de alguna manera eh, tienen que tienen que generar están obligados a generar en los en las ciudades en los lugares donde gobiernan este tipo de eventos para hacer que hacen ¿no? pero luego resulta mmm, bastante sorprendente que la continuidad del proyecto a mí sí que me, me sorprende un poco eh, no sé exactamente qué y no, no quiero utilizar palabras porque en este campo seguramente mi desconocimiento será mayor que lo que, que lo que sé, ¿no? Pero por qué exactamente por, por qué la izquierda no, no plantea o no ha planteado hasta donde yo sé y luego me corregiréis, ¿no? Una oposición frontal a este a este pro, a este proyecto, ¿no? Es decir, ¿por qué se asume exactamente que estas estructuras de dominación, que ya no son solo eh, nacionales, sino que son fundamentalmente nacionales o globales y que tienen que ver con la reestructuración eh, espacial de las ciudades, que tiene que ver además con las derivas del, del capital desde el, desde el fin de la, de la, de la industrialización o de las ciudades industriales eh, fordistas, ¿no? ¿Por qué exactamente, eh, esa sería mi pregunta, ¿no? por porque la izquierda, la izquierda real, si queréis, no eh, asume acríticamente un, un proyecto de este tipo y, y por qué no se plantea la posibilidad de decir no, ¿no? ¿O por qué no se plantea la, la posibilidad Algo que yo entiendo que sería imposible, lo que nos llevaría a la primera, de intentar plantear eh, un evento de este tipo, pero deconstruido, ¿no? Es decir, hacer una deconstrucción de la capitalidad de Donostia 2016 eh, significaría o implicaría muchas cosas, ¿no? Pero no, desde luego, una apología de, ese, de esa ciudadanía europea tan abstracta y tan banal, o, desde luego, no un tener que pasar por el aro todas esas... Eh, todas esas oportunidades de negocio que se van a concretar y que tienen que ver con esa distribución del capital y que de alguna manera no hacen más que eh, repercutir o insistir en, en, en las relaciones sociales economic, sociales de, de producción y económicas de, de producción. ¿no? Es decir, asumido eh, tal y como viene el, el proyecto, no, no es posible eh, cambiar nada. Esa, esa sería mi propuesta es esa es mi gran duda y la, y la pregunta sería eh, por qué no, ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué desde un proyecto de izquierdas no se no se plantea o él no directamente a un, a un proyecto de este tipo no o se plantean otras estrategias culturales pero precisamente que tengan como, como horizonte el combatir a la, la hegemonía que desde ese desde ese ente del capitalismo multinacional representa la unión europea ¿no? aquí no nos podemos llamar a engaño no todas las invitaciones a la A la, a la cultura, a la participación ciudadana, son llamados al, al, al vacío, no o a un simulacro de participación o a un simulacro en el que las culturas se encuentran. ¿no? Por otra parte, de una forma muy inteligente, ¿no? pues porque también se asume dentro del proyecto una serie de, de acciones que tienen que ver con, eh, pues con la cultura urbana, con aquellas expresiones culturales Presuntamente marginales o aquellas que, bueno, son marginales pero, pero podemos, ¿no? podemos pasarles el brazo por encima y decir, bueno, ahora quizás estáis un rato con nosotros porque, porque sois majos. ¿No? y también entendemos que, que bueno la cultura contemporánea es muy, es muy compleja y de alguna manera algunas expresiones que aunque son radicalmente críticas contra contra el sistema capitalista pueden pueden integrarse porque todo el mundo va a tener la oportunidad de expresar su voz o de o demostrar de eh, su trabajo artístico su trabajo cultural o su trabajo o su trabajo crítico ¿no? a mí esta es la duda que me crea es decir si de lo que se trata es de combatir de combatir esa hegemonía cultural ¿qué otra hegemonía cultural es posible desde desde qué prácticas, ¿no? Cómo se combate ese, ese discurso de lo evidente, de lo de lo de lo obvio, ¿no? Y fundamentalmente por qué dentro de todos estos proyectos o por qué falta ¿no? Yo a mí mismo, en mi propio discurso, también le, le falta, ¿no? Porque tanta seriedad y porque falta un poco de, de análisis crítico eh, más, eh, más más humorístico. Realmente, yo creo que, que, que la izquierda, cuando cuando toma el poder, se hace muy aburrida y, de alguna manera, además de, de sus miedos o de sus complejos o de sus incapacidades estratégicas y tácticas para para oponerse a este tipo de, de eventos, Pues puede perder la capacidad de mirarlo todo con, con, con cierto sentido del humor ¿no? y plantear una política cultural eh, que puede ser seria, pero que también debería contar con, con, otros, con otros elementos para seducir, puesto que ese consenso del obvio no se va a romper eh, con, con discursos, sino que se tiene que romper con la seducción, ¿no? eh, de construir los símbolos, de construir las prácticas urbanas y de alguna manera eh, llevar otra vez ese, ese conflicto de los cuerpos es algo que se, que se tiene que hacer o que se puede hacer también con, con, con el humor. ¿no? Y con esto concluyo. <risa>